En las últimas horas, los jubilados y jubiladas del recálculo convocaron a otros jubilados y a los activos a una protesta en reclamo de la equiparación jubilatoria. Vamos a hablar con Blanca Barcelino, vocera del sector. Blanca, buen día, ¿cómo te va? Buenos días. Bueno, contanos este, esta nueva movida que lleva años y años, pero que sigue vigente. Sí, yo lo creo. Eh, en realidad eh, son siete años. Eh, y mm, siempre a la espera de una solución que nos llega. Por eso hemos decidido este 28 de septiembre, en oportunidad de mm, celebrarse el Día del Jubilado Provincial, hacer un acto de protesta en la esplanada de la Casa de Gobierno a partir de las 11 horas, donde hemos convocado no solamente al grupo de jubilados, que están afectados por la Ley de Emergencia Previsional, sino también a otros jubilados y a los activos, que son los que en realidad tienen que estar más atentos por lo que se puede venir en respecto del tema previsional. En esta oportunidad nosotros eh, pensamos que vamos a tener una convocatoria amplia, hemos invitado a los gremios y bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe, que es, es muy importante también para que se pueda desarrollar un acto de estas características y al aire libre. Claro, vos decías, aludías al contexto actual y futuro, seguro que está... Eh, ...la puja por la... ...algunos dicen armonización... ...y por alguna legislación que seguramente... ...el gobierno nacional trama para... ...modificar la, la forma en que las personas... ...se jubilan... Eh, ...en ese contexto... Eh, ...la situación de ustedes aparece como más dificultosa... ¿Interpretás? ...la situación nuestra... ...en realidad... Eh, ...debería haberse resuelto... ...con una decisión política... ...del gobierno provincial... Recordemos que hay tres leyes en la legislatura que aguardan eh, so, eh, la solución, la, el tratamiento del tema para su solución eventual. Eh, esas tres leyes, eh, recordemos que prevén un financiamiento adicional, un financiamiento diferente del de, eh, que puede venir del orden nacional. No obstante, Hay que decir que son tiempos difíciles, que hay que estar atentos y que hay que unirse en defensa de los derechos laborales y previsionales. Eh, en, la, en La Pampa, eh, 3.000 jubilados aguardan la equiparación con el resto de los jubilados, para que desaparezca la diferencia existente de categorías de, de jubilados provinciales. Eh, la equiparación es la solución y tiene que venir de la mano de una fuerte decisión política de modificar la legislación existente para que esto sea posible. Miren, ayer hemos dicho que ningún partido político que pretenda representar al pueblo de La Pampa en el Congreso Nacional, en la eventualidad de que eh, allí se trate una reforma previsional, ningún partido político puede dejar de dar explicaciones sobre lo que hizo con este grupo de jubilados 96-2010 en la provincia de La Pampa. Uh -huh. Nosotros sí, situación que en algún hemos momento pudo hemos pasado por un, un ajuste tremendo. Mm. Bueno, eh, hay que dar explicaciones sobre esto. bien no Decía Blanca, recordaba que en algún momento pareció haber un avance tan, tan claro que casi se convierte en una ley o, o hasta los diputados dieron su respaldo a, a, la, a la situación que reclamaban ustedes y de, de golpe todo eso se cayó en un saco roto también, ¿no? Sí, en el 2012 nosotros claro. pensábamos que la solución ya estaba o estaba próxima con esa resolución que por unanimidad eh, este, decidió eh, que a medida que empezaron a ingresar dineros de nación había que en primera instancia eh, atender el reclamo de los jubilados, no ...con los dineros de nación necesariamente... ...pero una vez que se, viniera, se solucionara... Eh, el, ...el tema... ...del déficit... ...que sobrevolaba... Eh, ...a la caja provincial... ...bueno, una vez... ...que se empezaran a... ...a, a sanear... ...los fondos eh, financieros... De, ...del sistema... ...bueno, había que atender... ...esto otro en prioridad... ...bueno... La verdad que estamos esperando. Bien. Blanca, recordanos el, el lugar, el horario de la movilización, la manifestación, como para que este, podamos informar bien. Muy bien. Día jueves 28 de septiembre a las 11 de la mañana en la esplanada de la Casa de Gobierno. Como todos los años, desde hace siete años. Bien, Blanca, gracias. Y si quieres agregar algo más, por supuesto que te escuchamos y esperar que nos acompañen, que nos acompañe mucha gente, activos y pasivos, porque esto es, este es un reclamo solidario y un reclamo que debe unirnos a todos precisamente para poner una barrera frente a cualquier embate que pretenda conculcar, disminuir derechos laborales y previsionales en adelante. Gracias de vuelta. Gracias a ustedes. Blanca Barcelino es vocera del sector de los jubilados del recálculo. Son unas tres mil personas que quedaron en un brete y cobran menos que los eh, jubilados previos y los posteriores. Aquellos que se jubilaron entre los años noventa y seis y dos mil diez son quienes están en este grupo que de alguna manera lidera Blanca Barcelino.